Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, te habla Jairo y quiero darte la bienvenida a este programa de capacitación de la Academia Móvil punto así de simple punto com antes que nada pues agradecerte tu voto de confianza e interés en esta propuesta que, que estoy haciendo felicitarte por haber tomado la iniciativa cualquier proceso de aprendizaje independientemente en el área en el cual nos desarrollemos es un plus para nuestro crecimiento profesional y personal entonces estoy seguro que la información que vas a recibir acá va a ser de tu de utilidad y te va a traer eh, grandes beneficios en la medida que sepas utilizarla adecuadamente. Bueno, quiero hacerte un par de, de, de reflexiones referentes a este curso. Este es un curso que o un programa que he pensado eh, en, en que eh, arroje resultados lo más pronto posible. Es muy puntual, va muy al grano a lo que hay que hacer paso a paso es una propuesta muy muy específica, no es el único modelo eh viable en internet para dar a comunicar Y, y divulgar resultados, pero es un modelo que a mí me ha funcionado y muy seguramente a ti te va a funcionar en la medida pues que repliques de alguna forma los esquemas que te estoy aquí eh, compartiendo. Como todo proceso es normal que al comienzo haya una curva de aprendizaje que tiende a ser lenta y en la medida que pasa el tiempo que vas sintiéndote cómodo, que vas conociendo las diferentes herramientas, pues esa curva tiende a mejorar. Eh, Te soy sincero, tienes que tener paciencia, muy probablemente dependiendo de tu grado de compromiso, de constancia, eh, en poco tiempo, unas semanas o, o un mes o dos meses, podemos estar viendo resultados. Eh, personalmente he visto resultados en personas en, en dos tres semanas que ya eh, generan eh, cosas interesantes a través de la divulgación pero digamos que lo normal es que tengas paciencia en cuanto a el desarrollo del producto esto también eh, de la página web perdón esto también va muy de la mano de tu producto de tu servicio no es, es una parte de la ecuación es es, es tener tu producto o tu servicio que sea un producto que realmente esté solucionando una necesidad a un nicho de personas y esa misma experiencia la vamos a duplicar a través de los medios virtuales. Internet tiene un gran distractor cuando las personas están iniciando en cuanto a una herramienta para la consecución de ingresos y es que muchas veces el mismo fin se vuelve el medio. O sea, a través de internet hay, hay cursos o personas especializadas que te comparten eh, experiencias en las cuales en muy pocos días, 10, 15 días, a través de unas campañas impresionantes generan unos ingresos que cualquiera nos dejaría ¡Wow! Eh, estamos hablando de ingresos de 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares. De hecho, yo he conocido personas personalmente que han hecho esos ejercicios a través de Internet. Pero para llegar a esos niveles se requiere una experiencia y un conocimiento muy preciso de las técnicas. Sí lo hay. O sea, y sí hay personas que en 10 o 15 días logran hacer ese dinero, pero la preparación para llegar a eso pues, ha sido de bastante tiempo atrás, de cometer muchos errores, muchos aprendizajes. Entonces... Digamos que, que ese tipo de actividades no es las que nosotros vamos a manejar acá, la que nosotros vamos a manejar acá es una actividad un poco más conservadora, más tradicional, más paso a paso, donde tú ya teniendo tus productos o tus servicios, pues vamos a usar internet como una herramienta para la divulgación de los mismos Entonces, ten paciencia eh, y también en la medida de, de, de tu rendimiento, de tu capacidad de compromiso y constancia, pues vas a ver los resultados eso por un lado, lo otro es que el programa está diseñado muy eh, concienzudamente para seguir unos pasos específicos tú vas a tener acceso en cualquier momento al primer vídeo o al último vídeo, al último tutorial y te sugiero que los veas en el orden en que están publicados, de pronto tú ya tienes un conocimiento previo, ya has hecho algunas cosas con tu página web entonces de pronto sientes que esa información que te estoy compartiendo sobre todo en los primeros tutoriales es muy básica Y eventualmente no la puedes ver. Te sugiero, te recomiendo que la veas. De pronto hay algún tip, algún algún concepto que no tenías claro o alguno que no conocías y que yo estoy compartiendo en esos primeros tutoriales. Entonces te recomiendo por tener una una mecánica también de la pedagogía que sigas el orden que estoy eh, que he diseñado para estos programas tutoriales. Eh, eventualmente, si ya conoces un tema, pues mira, mira la visión que yo te comparto y si y si tú dices ya sientes que lo manejas, pues no hay necesidad de que lo vuelvas a ver. Otra ventaja es que al tener publicados los videos en, en en tiempo real, en cualquier momento puedes acceder a la información, entonces también te recomiendo cuando no sientas claridad con algún concepto quieras practicarlo, pues nuevamente lo puedes retomar. Los videos están grabados en alta resolución, esto significa que oprimiendo el botón HD que está en el reproductor del video, activas la alta resolución y al lado derecho hay un botoncito, dos flechitas que significan que se amplíe para verlo en toda la pantalla, entonces también te recomiendo ese ese Esa, esa característica que tiene eh, hay, un, hay una, una sección de soporte en, en otro día te lo voy a explicar donde me puedes hacer preguntas que no tengas eventualmente lo más pronto posible tentar, te estaré contestando estoy también creando simultáneamente una sección de preguntas frecuentes y la idea es que la mayoría de preguntas las vamos a contestar lo más pronto posible pues para que puedas estar maximizando la, la información que acá encuentras eh, entonces pues esas son las Dos aclaraciones que te quería hacer, una referente a, a los tiempos, a las curvas de aprendizaje y la otra referente a la secuencia en la cual te sugiero veas la información que está publicada que es en el orden en el que está sugerido. Entonces, bien, nuevamente, bienvenido a este espacio y agradeciéndote tu confianza e interés y deseándote mis mejores deseos. Mi mejor energía, estoy poniendo lo mejor de mí en esta información para que tú también de alguna forma te beneficies del gran poder que tiene hoy en día Internet para la divulgación de nuestros productos y servicios.